Apuntando a la radio. Apuntando a la radio. Un breve repaso a la radiofonía latinoamericana. Apuntando a la radio. Con Tito Ballesteros y Juan Manuel a g u i l ó Bienvenidos. Es profesor titular en la Universidad Nacional de Comahue, en Argentina. Doctor en comunicación, escritor, en fin. Ricardo Alle, profesor. Nos acompaña hoy. Para reflexionar sobre la ley de medios audiovisuales en su país, en Argentina. Cada gobierno tiene una forma de pensar, y en ese momento, esa ley de medios que había sido aprobada y que se veía con mucha ilusión en todas las regiones, en la medida en que repartía las frecuencias en un 33% para distintos sectores del de país. Pues esa ley, al parecer,、pues、ha tenido una serie de inconvenientes en la aplicación. Pero que sea Ricardo Alle quien nos ilustre sobre qué está ocurriendo por estos días con la ley de medios audiovisuales en su país. En un país en el que el fútbol se vive tan pasionalmente, el año 1986 no podría pasar inadvertido. Porque fue el año en que la selección argentina obtuvo su segundo título mundial. Y a diferencia del primer campeonato, este lo consiguió lejos de casa, en México. Antes de consagrarse, el equipo albiceleste debió enfrentar en cuartos de final a la selección inglesa. Solo habían pasado cuatro años desde la guerra de Malvinas. En ese partido, Diego Armando Maradona iba a cumplir una actuación descollante. Que le valió el barrilete cósmico por parte del dueño de esta voz, de este relato, Víctor Hugo Morales. Es el mismo Morales que combina el relato futbolero con otras pasiones: la música clásica, el tango de Piazzolla, la política. Víctor Hugo acaba de ser despedido de Radio Continental después de treinta años en lo que innegablemente es una acción empresarial para congraciarse con el Gobierno Nacional. El relator era una voz lo suficientemente crítica para incomodar a los factores de poder que hoy gobiernan la Argentina. Con el propio presidente Mauricio Macri y el c e o del mayor grupo de comunicación del país, Héctor Magneto, a la cabeza. El actual gobierno, que ganó las elecciones por un margen muy estrecho, ha tomado iniciativas muy vigorosas para consolidarse. Por ejemplo, resolvió no convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para evitar que sus propuestas fueran derrotadas en las Cámaras de Diputados y Senadores. Y decidió acabar con la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que habilita una oferta comunicativa plural. La ley que está siendo atacada fue expuesta en foros de discusión en cada provincia argentina. Fue sometida a debates en muchas de nuestras universidades. Fue analizada y mejorada con el aporte de catedráticos y profesionales respetados. Fue votada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación. Pero, Para los tiempos que corren, piensa el gobierno, es una ley inconveniente. En consecuencia, deben ser eliminados. Sólo que, si no hay Congreso en funciones, no se pueden cambiar las leyes de modo ajustado a derecho. Repetimos: no hay Congreso porque el Poder Ejecutivo decidió no convocarlo a sesiones extraordinarias. De modo que, mientras los diputados y senadores gozan de unas extendidas vacaciones, la presidencia se arroga facultades legislativas que sólo están previstas para casos de comprobable urgencia y necesidad. En definitiva, Macri avanza enérgicamente en una línea de restauración conservadora que abreva en las más rancias tradiciones de la derecha vernácula. En menos de dos meses de gobierno, ya hay más de 30.000 personas despedidas de sus puestos de trabajo. La tarea de disciplinamiento colectivo que la actual administración está dispuesta a asumir necesita de un congreso complaciente y de una comunicación dócil que le otorgue blindaje informativo, que no realice preguntas incómodas y que justifique cada una de sus acciones. Para eso, Le resulta imprescindible reformatear el sistema mediático, y por eso es inconveniente que Víctor Hugo Morales siga al aire. El restante poder de Estado, el judicial, se debate en sus propias contradicciones y produce fallos antagónicos entre sí, según sea el alineamiento de los magistrados. Así se reconfigura la Argentina de hoy, con aproximadamente la mitad de su población exhibiendo. Muy escasa memoria de lo que el país ya vivió, y también muy limitado registro de lo que está ocurriendo en otras naciones o que ha ocurrido cada vez que esas sociedades emprendieron un viraje ideológico hacia la derecha. En ese contexto debe leerse el ataque que sufre una ley auténticamente progresista, cuyo propósito más destacado es evitar que una concentración mediática formidable limite el acceso de las personas. A una comunicación nutriente, amplia, enriquecedora del pensamiento y estimuladora de la imaginación. A Ricardo, gracias por ayudarnos siempre a pensar la radio. Lo hace a través de sus escritos y bueno, también de los audios en los que、eh, bien contribuye. Pues a Ricardo, gracias a ustedes también. Una muy feliz semana. Este es el programa de la red de radios de América Latina y el Caribe y España, RULAC. A todos, feliz semana. Este fue su programa, Apuntando a la radio. Auspiciado por la red de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe y esta emisora.